¿Alguna vez has sentido una energía que te impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en contra? Henri Bergson lo llamó elan vital o impulso vital. Este filósofo francés creía que la vida no es s o l o una serie de procesos mecánicos, sino algo mucho más dinámico. El elan vital es esa fuerza creativa que impulsa la evolución. No de manera predecible, sino de forma libre y constante, llevando a la vida a adaptarse y a crecer de formas sorprendentes. Para Bergson, esta energía vital no solo existe en los organismos, sino en toda la naturaleza. Chispa que hace que todo esté en movimiento, buscando nuevas formas de ser. Recuerda el Elan Vital. La vida es más que solo rutina.